¡Si ya ha pasado la noche de brujas! ¿De qué se ríe? ¿Condenado gachupas? Eh, un momento, ¿eh? Que no soy ningún gachupas. Soy español. ¡De Asturias! ¿Qué es diferente? Pues yo no soy bruja. Soy broso. El payaso tenebroso. El más oloroso, esponjoso, picudo y sabroso. Le voy a dar mi tarjeta por si algún día quiere que le entretenga a los niños. Gracias, pero yo ya no tengo niños, ¿eh? Mis cejas ya son mayores de 15 años Ah, pues mejor Eso quiere decir que ya son cancha reglamentaria Oiga. Deme dos serpientes ¿Dos qué? Dos herbatanas, dos caguamas. Oh, dos cervezas, ¿Qué no hablas español ah, ¿Cervezas? Eso hubieras dicho antes, hombre ¿Qué tienes? Híjole, ya traigo caliente el radiador Oye, oye, que no puedes tomar dentro de mi establecimiento. ¡Cómo no, mi rey! ¡Mira! ¡Hostia! Pero qué garganta. No, y la otra me la llevo para el ratón. No importa si pago con villa y es grande... Mejor me das cambio. No me alcanza. Es que... empleado, ¿Te lo dices desde que me subí? Entonces, pásame para atrás. Conte, ahí me acomodo. A tu familia? ¿Y, ¿Me podría dejar su asiento? ¿Yo por qué? Si yo llegué primero. Pues es que el chofer viene como loco y no puedo ir nada. Ah, entonces sin sí, que sé? Sí. Ay, no sea malo. Hagan un garcito. Es que tengo Si lo vio lleno, ¿pa' qué se sube? A mí se me hace que lo que usted quiere es otra cosa. Hágame el favor de no provocar a Godzilla. ¡Ay, ay, ay me caigo! ¡Ay, por favor, señor! ¡Ay, ay! ¡Quítenme de encima el payaso, por favor! ¡Quítenme de abajo esta ruca! ¡Quítense de ahí, espuiglas! ¡Por poco me acaban el camión! Yeah <laughs> Tú bájate. A poco crees que no me va. Ay, no se vayan a pelear, señor. Usted no se apure, señora. ¡Nomás más suelto tres, prau, prau, prau y es todo. Bájate, hijo de tu qué barbaridad.